Para comenzar su programa Construyendo Puentes con su amiga Soledad Barría Disfrutando de gratos momentos Y también de las noticias de Puente Alto Y la provincia cordillera Con ustedes Soledad Barría, bienvenida Muchas gracias Juan Carlos Paredes Como siempre apoyándonos acá Eh, en esta Radio Puente Alto en el 107.5 que usted puede escuchar y puede participar de este programa soy la doctora Soledad Barría en este programa Construyendo Puentes amigas, amigos en este grisáceo día viernes eh, vamos a partir por algunas eh, noticias de acá del mismo Puente Alto en primer lugar Eh, hemos hablado largamente en estos programas respecto a la nueva constitución, a lo importante que es participar, lo importante que es enterarse de lo que está pasando. Hemos hablado con invitados, eh, hemos eh, contado que hay una página web eh, a la cual se puede acceder, que es www.unaconstitucionparachile.cl, Y eh, justamente a propósito de esta constitución es que eh, vamos a hacer un diálogo ciudadano eh, sobre la nueva constitución acá en Puente Alto este lunes. Hoy día estamos a viernes, el día lunes, amigas, amigos, acá en el auditorio del DUOC, a las 7 de la tarde tendremos un gran foro sobre la nueva constitución este es un foro amplio al cual invita Carlos Montes, senador de esta provincia y de esta zona oriente de la región metropolitana, junto con la Red Ciudadana de Organizaciones Sociales. ¿De qué se trata esto? Esto es una gran reunión que va tiene varios invitados, no se trata solo de escuchar un lado, una sola voz no, aquí se trata de escuchar todas las voces justamente y por eso viene el profesor Patricio Zapata constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, que es presidente del Consejo de Observadores Ciudadanos. Ustedes, amigas y amigos, habrán escuchado que si el consejo sí, que si el consejo acá, eh, este un consejo que armó la presidenta Bachelet para que fuera acompañando este proceso de participación ciudadana a propósito de la nueva constitución. Entonces, el el que está encargado de este consejo es un profesor de Derecho Constitucional que se llama profesor Patricio Zapata y lo tendremos acá en Puente Alto en el Duoc el día lunes a las 7 de la tarde dando su visión. Probablemente una visión distinta será la que tiene otro invitado por el senador Carlos Monte que es el senador Juan Antonio Coloma. Juan Antonio Coloma es un senador de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, representante de la región del Maule y por lo tanto vamos a tener una visión distinta en lo político, también distinta porque es de regiones, pero muy interesante probablemente para los y las puentealtinas poder confrontar, mirar, distinta eh, escuchar distintas miradas respecto a la nueva constitución. Y también estará el profesor Fernando Atria, profesor también abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile, que ha estado bastante eh, metido en esto y dando charla, de hecho eh, ya ha estado antes acá... Eh, en, uh, en Puente Alto, ha estado en distintas comunas, dando una visión un poco más de izquierda. Entonces tenemos visiones distintas en este foro ciudadano y finalmente cierra el que hace de moderador, que es Carlos Monte, eh, que es el que está invitando. Amigas y amigos, escuchemos escuchemos estas voces para hacer oír nuestra propia voz desde puente alto en estos diálogo ciudadano en estas eh, instancias de participación allí también no solamente vamos a ir a escuchar sino que se va a entregar material material para que usted en su casa Solo participe, por ejemplo, a través de una participación individual que se puede en la página web, pero también se puede armar un grupo, se puede armar un grupo entre 15 a 30 personas, entonces a lo mejor si usted tiene una junta de vecinos, un club de adulto mayor, un grupo de amigos, de una barra de determinado equipo de fútbol, usted puede Eh, participar de lo que se llaman estos eh, estos diálogos de base que están haciéndose en todas partes de chile y yo creo que es muy importante que también se den aquí en puente alto para eso entonces el día lunes se va a, eh, eh, eh, se va a hacer este foro eh, con distintas visiones eh, para que usted mismo o misma se haga una idea Y también se va a entregar material para que ustedes puedan organizar sus propias instancias de participación para ir discutiendo estos temas de la Constitución. ¿Qué es lo que nos tiene que unir como sociedad? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Qué es más importante, la libertad o la solidaridad o ¿O el, eh, el derecho individual? ¿O también es importante la naturaleza? ¿Qué pasa con los animales? En fin, tantos temas que es necesario reflexionar para poder tener un mejor país. Entonces Recapitulando, tenemos este día lunes acá en el Duoc, en el auditorio del Duoc, en Conchitoro, ustedes saben dónde, en Conchitoro con San Carlos, a las 7 de la tarde, ¿no es cierto?, este eh, encuentro, foro, donde van a haber distintas visiones y usted podrá escuchar qué es lo que está pasando con la Constitución. Muy bien, más allá del tema constitucional... Perfecto, pero antes voy quiero referirme a lo de las primarias, eh, porque hemos recibido una gran noticia, amigas y amigos, de que será posible hacer primarias legales dentro de la nueva mayoría. Finalmente, el Tribunal Electoral, que es una instancia de la justicia, que, está, que eh, puede recibir los reclamos que se hagan contra el CERVEL, el servicio electoral, está el tribunal electoral por sobre esto ha acogido eh, la eh, petición de la nueva mayoría eh, que de, decía que no podía ser que no se haya aceptado la inscripción eh, de los candidatos. Entre esas comunas que no se habían aceptado amigas y amigos está Puente Alto y Y entonces sí vamos a tener, gracias a esta eh, este fallo unánime de la justicia de este tribunal, el Tricel, que se llama, que es el tribunal electoral, que en forma unánime ordenó al Cervel a recibir los documentos y eh, que se realizaran las primarias dentro de los plazos legales. ¿Qué significa eso? Amiga, amigo, significa una noticia importante, Aquí en Puente Alto tendremos primarias, así como en muchas otras comunas de Chile, el día 19 de junio, domingo 19 de junio, se va a hacer una votación para escoger entre dos candidatos y candidatas, el señor César Búnster del Partido Comunista y la do doctora Soledad Barría del Partido Socialista, quien les habla entonces va a haber una primaria y en esta primaria, amigas y amigos, pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas, eh, es muy importante esto, esto no es solo de militantes, esto es una votación abierta, igual que una elección, la, la única restricción es que no podrán votar las personas que no estén en el Eh, y eh, que son militantes de un partido político, por ejemplo, de derecha, que no está en el pacto de la nueva mayoría. Pero el resto, todas las personas independientes, que son el 98,8% de la población, podría eh, manifestarse cuál es su deseo, quién debiera ir a la elección municipal de octubre. Entonces, una buena noticia participativa, aquí en Puente Alto tendremos entonces eh, una elección primaria, probablemente ustedes ya a contar del 20, de la van a empezar a ver alguna, eh, seguramente alguna propaganda de los dos candidatos que somos César Búnster, eh, que actual concejal y Soledad Barría, eh, quien les habla, que van a esta primaria de la nueva elección. Eh, mayoría Juan Carlos, decía que había consultas. Sí, por acá, eh, antes que todo, nos manda un gran saludo Alejandra Díaz, un saludo a la doctora Soledad. Me parece muy interesante lo que ella está planteando. Y con respecto a esta cita para el día lunes en Duoc UC, ¿quiénes pueden participar? ¿Pueden ir mis alumnos? ¿Es gratis? ¿Es libre? Nos preguntan. Alejandra, muchas gracias por la consulta. Eh, sí, por supuesto, esto es libre, es gratis y bienvenidos todos los estudiantes, todos los alumnos. en La capacidad del DOC son más o menos 150 eh, asientos. Eh, probablemente vamos a estar algunos medios parados, eh, pero por supuesto que están todos y todas invitadas. Esto forma parte, Alejandra, y por eso agradezco la, el, el interés y la pregunta Porque yo creo que necesitamos mucho más de estas uh, instancias de reflexión, de escuchar respetuosamente las distintas visiones para poder formarnos nuestra propia organización opinión y no que me manden a decir, por así decir eh, qué es lo que tengo que pensar sino tener con apertura de miras, distintas visiones y poder formarnos nosotros, nuestra propia eh, es gratis, todos pueden participar, eh, la única limitante es el espacio físico que tiene eh, 150, pero si nos va bien a lo mejor hay que hacer otra posteriormente Alejandra, así que desde ya eh, la invito a que sigamos en comunicación Porque si esto es de interés de los alumnos Por supuesto que se pueden buscar Otras instancias como esta Yo creo que nos hace bien Reflexionar, nos hace bien Pensar, nos hace bien Escuchar distintas posturas Para desde allí decir Cómo sería la sociedad que quisiéramos Con esa nueva constitución eh, Juan Carlos ¿Tenemos alguna otra consulta? el Tricel Por la primaria el, el voto fue unánime de los cuatro son ministros de corte eh, que forman este tribunal electoral que en forma unánime Eh, determinó que había que inscribir eh, en las comunas y lo, los documentos que había llevado la nueva mayoría porque efectivamente no era indispensable que estuvieran los presidentes de partido eh, como eh, se dijo esa noche en que no se eh, permitió la inscripción. Eh, yo entiendo, Antonio, que hay, eh, que hay desconfianza Yo entiendo que pueda haberla Pero yo quiero decirle Que justamente la manera de combatir La desconfianza Es con más democracia Y creo que es muy positivo Que sea eh, una instancia democrática La que haya ganado Y que sea posible que la ciudadanía Sea la ciudadanía La que se eh, pueda eh, pronunciar Respecto a cuál es él o la candidata Que lo representa más para eh, buscar conquistar el sillón edilicio no es cierto en octubre eh, de este año. Ustedes saben que hay eh, una elección municipal eh, y ahí se van a enfrentar distintos candidatos. La nueva mayoría está pidiéndole a la ciudadanía que nos ayuden a determinar para Puente Alto quién es él o la mejor candidata a través de estas primarias que se van a realizar el 19 de junio. Entonces, eh, acá en los lugares que vamos a ir informando, eh, vamos a ir informando a través de estos mismos micrófonos dónde van a ser las elecciones y cuáles son los mecanismos eh, para cómo sabe uno dónde tiene que votar, porque eso empiezan a ser eh, las primeras eh, eh, dudas ¿no? que la gente dice Eh, la gente dice, bueno, pero esto a ver, esto va a ser una elección esta es una elección que va a conducir el servicio electoral, no es entre gallos y medianoche, por así decir, sino que es totalmente legal eh, se hace con un padrón electoral eh, se va a hacer es, va a ser super formal, aquí en Puente Alto, solo habrá primarias, entiendo, de la nueva mayoría en otras comunas puede haber primarias de la nueva mayoría y del chilevamo, y en otra habrá solo del chilevamo. Eh, depende un poco del de número de candidatos en cada una eh, de ellas. Muy bien. Bueno, acá de parte de Ricardo Vega nos pregunta, bueno, qué interesante lo que ella plantea, pero ¿cómo vamos a votar por estos candidatos si no sabemos qué ideas tienen? ¿Irán a publicar algo acerca de sus propuestas para este puente alto? Y yo, que soy un ciudadano común y corriente, no pertenezco a ningún partido, ¿puedo votar? Por supuesto que puede votar, de eso se trata justamente, que vote no solo la, no la gente de los partidos, sino que vote los ciudadanos eh, que no forman parte de los partidos y que tienen una voz. Eh, yo lo que le puedo decir a nuestro amigo es que desde ya eh, tenemos un Facebook que es eh, Doctora Barría, Eh, punto .cl o Sole Barría, que es mi, mi nombre más de la, de la candidatura por así decir eh, y eh, donde puede empezar a encontrar eh, los um, eh, los fundamentos del programa digo fundamento porque lo que hemos estado realizando en este Construyendo Puentes es justamente ir eh, recabando de los mismos ciudadanos los principales problemas, porque los ejes programáticos que existen tienen que ser vinculados con el querer real de la ciudadanía. Entonces, yo le quiero contar a nuestro amigo que todavía no empieza el periodo exacto de campaña, empieza el día 20, o sea, este viernes ya no queda nada. Eh, de todas maneras se puede dar información por eso que la estoy dando eh, a través de este canal eh, pero eh, ya eh, dar a conocer exactamente las líneas programáticas y todo se va a poder hacer a contar del próximo viernes así que en esta misma eh, en esta misma radio podremos entre, empezar a entregar información eh, respecto a los programas Eh, por supuesto que aquí eh, hay eh, condiciones de cada uno de los candidatos Que representan ciertos proyectos Tenemos una eh, tenemos una visión bastante común Y por eso hemos logrado estar en la nueva mayoría Sin embargo, también hay ciertas eh, diferencias Y que yo creo que por eso es importante consultarle a la ciudadanía Cuál es su opinión Además, que uno es hombre, el otro es mujer <risa> Bueno Amigas, amigos, eh, quiero eh, darle la bienvenida a una gran amiga mía que eh, va a estar en esta próxima media hora. No sé, Juan Carlos, si tenemos alguna otra pregunta de estas eh, respecto al... hemos dado información respecto a la Constitución y respecto a las primarias. Camila Medina... Oh, mate entrevista. Nos pregunta acá Rodrigo Cornejo nos dice, ¿Qué ha sabido usted acerca de este proceso de los cabildos abiertos aquí en Puente Alto? Se están realizando, ¿dónde puedo asistir? ¿Cómo lo puedo lo puedo ingresar? ¿Poder algún tipo de mesa, hablar sobre mi mi visión de Chile para esta nueva Constitución? ¿Qué sabe usted? Bueno, ahí eh, se están realizando cabildos eh, eso lo que pasa es que uno no tiene toda la información de y justamente la idea es que esto sea muy descentralizado. así que yo lo invito desde ya al día lunes podrá encontrar otra gente probablemente allí que está interesada en el proceso constituyente. si es que no ha podido organizar un grupo probablemente allí pueda eh, darse esto porque además vamos a entregar la información para, eh, para que se puedan hacer estos eh, cabildos abiertos eh, estos van a ser hasta el día 23 y después viene en julio el cabildo provincial pero eh, yo creo que es importante antes que el provincial participar de estos de base y por eso yo al amigo le diría eh, veámonos el día lunes en el DOC Eh, porque yo creo que ahí va a haber eh, vamos a poder justamente escuchar al presidente de este grupo observador que nos va a poder contar cómo está el proceso a lo largo de todo chile y en puente alto en particular porque si va a hablar acá probablemente va a dar esta información que le inquieta a Eh, usted Y ahí va a haber mucha gente que va a tener ganas. Eh, así que eh, yo creo que es muy buena la idea que usted da. A lo mejor ahí podemos ayudar a que se vayan armando algunos grupos eh, con moderador y ahí mismo eh, ir a, armando, por así decir, distintos grupos que quieran participar. Así que excelente idea la de nuestro amigo. Vamos a ver si el día lunes eh, podemos eh, tener alguna... Eh, algo, eh, alguna organización más concreta que de paso entonces a la gente que quiera eh, entrar en un cabildo de estos ciudadanos de base. Muy bien, vamos damos por cerrada esta primera parte entonces eh, de las eh, noticias de la primaria de la constitución Eh, lo único que quizás vamos a poder comentar con nuestra invitada, que se me quedó en el tintero porque no, nos entusiasmamos con esto, es el tema de Chiloé y de la marea roja, que yo creo que igual vale la pena comentarlo, pero yo lo dejaría o bien para para después o lo comentamos con eh, con Camila. Quiero, Eh, contarles a nuestras amigas y amigos auditores eh, que tenemos el gusto de tener aquí a camila medina eh, periodista puente altina como dice ella nací criada <risa> eh, y trabajadora en puente alto de vocación eh, que eh, hemos querido invitar a este construyendo puentes eh, nos interesa a eh, conocer, ella ha tenido programas de radio, trabaja pero queremos tener también la visión de una mujer eh, cuán difícil es o cuán fácil es vivir acá en Puente Alto para una mujer profesional joven Camila. Mira, yo creo que eh, primero pero muchas primero gracias primero pero primero muchas gracias por la invitación, esta es mi casa así sí. que me siento invitada a mi casa no, ese, eh, sin stevia me dijiste ah, sí. ah, eh, y bueno, la, la respuesta eh, yo creo que yo soy muy optimista Eso yo creo que gusta. nada es imposible Ah, y que los los caminos los va abriendo cada cual, también dependiendo de lo que cada cual desea para su vida, lo que cada cual pone en perspectiva como prioridad y la verdad es que cuando yo salí de la universidad tuve la oportunidad de entrar de inmediato a trabajar a la televisión, un mundo maravilloso, pero también un mundo muy muy frívolo y descarnado. Mucha luz y poco calor, mucha, calor humano, ¿no? Mucha luz y poco calor humano, y, y la verdad es que estáis sometido a una a un, a un trabajo en el que a diario tú estáis como cocinando salchicha, las salchichas se la comen y al otro día tu pega muere. Y lamentablemente yo sentía que... Eh, haber estudiado durante tanto tiempo en la universidad Y querer eh, dedicarme de verdad al periodismo Con esa parte onírica y romántica De la que uno eh, hacía gala en el periodismo antiguo verdad eh, Estaba ya prácticamente quedando en el pasado el En el pasado Entonces... Siempre estuvo mi inquietud de trabajar por mi comuna y para mi comuna, quizás a través del municipio, por aquí, por allá, en algunos medios más pequeños, como revistas y qué sé yo, siempre interviniendo de una u otra manera. Y eh, porque cuando era muy chica, antes de entrar a la universidad, incluso yo conocí esta casa, conocí la radio. ¿Dónde estudiaste? Con un gran Camila? amigo. Estudié en el colegio El Bosque aquí en Puente Alto. El Bosque en el bosque que está justo al frente del líder, al lado yeah. del Duoco, en el sí. paradero 36. Ese colegio era una parcela. No sé Exacto. si todavía se conservarán las llamas, pero mis papás siempre tuvieron la idea de eh, tratar de darnos a nosotros... La posibilidad de tener cercanía con la tierra. Con la naturaleza. Exacto. Bueno, eso es parte, yo creo, de, de, de nuestro, corazón de Puente Alto. Pero ¿no? claro, si ser cordillerano tiene que ver también exacto. con andar con los zapatos, con harta tierra, exacto, ¿cierto? Exacto, claro. y, y con ser libre. Y mira, fíjate que respondiendo la pregunta yo creo que no es difícil. Eh, más bien hay que mmm, hay que concentrarse con el compromiso de uno ¿eh? y con también. lo que uno quiere. Sí, yo hoy día hago muchas cosas... Pero nunca he dejado de soltar la mano de mi querido Puente Alto, siempre que me han llamado de cualquier medio, de cualquier lugar, de un bingo, de donde sea, yo aquí estoy porque para mí es importante hacer patria en mi, en mi ciudad, en mi comuna, en mi provincia que cada vez eh, toma más relevancia y es más importante también para nuestro país. Y yo creo que así como los medios grandes están en esta vorágine de la que hablábamos al principio, son los medios eh, locales los que van tomando protagonismo eh, ahora en el futuro. Si hablamos de cómo se vienen las comunicaciones, somos nosotros los medios locales los encargados de darle las respuestas el feedback más directo a todos los ciudadanos y vecinos así que es importante que uno esté conectado siempre con su con su con, con, su, su, con su tierra ¿no? con donde vive claro y lamentablemente vivimos en una comuna dormitorio lo habíamos conversado ya en algún programa donde los vecinos y las vecinas en un 90% por lo menos yo creo tiene afuera. que salir claro y llegar y viajar al menos dos horas de ida y dos horas de vuelta para poder estar aquí en puente alto y finalmente el fin de semana eh, es descansar y estar no acá sé. ir a la feria claro en fin, ¿no? ir a la feria aprovechar <risa> estas ferias que son tan ricas que tienen tanto sí. de fruta y verdura también de, de mucho de pulgas también claro. <risa> eh, camila eh, una pregunta yo sé que también ha estado vinculada al comercio Eh, Así es, honradamente eh, hija de comerciante eh, Pero me parece fantástico Y parte de este Construyendo Puente Es entender cuál es la lógica Cómo ven eh, la, las personas que se dedican al comercio Cómo ven el futuro de Puente Alto Cuáles son los temas relevantes del punto de vista del comercio mira yo creo que puente alto aún eh, a pesar de la del cambio importante que se ha realizado por ejemplo en la plaza como se ha ido transformando en todo ciudad. lo que era este exacto, como digo este pueblo ciudad <risa> queda mucho todavía de barrio ¿eh? sí, por suerte por suerte y qué agrado porque uno ahora tiene todas a providencia te vas a santiago centro y lamentablemente la vorágine se ha ido comiendo el barrio este costanera center qué sé yo, eh, yo no soy tan amiga de estos centros comerciales tan Mor, grandes, ¿no? no. Yo siempre invito aquí a nuestros amigos a que para el Día de la Mamá, para la Pascua, vamos a las ferias que están aquí mismo, que se ponen en la plaza las navideñas, qué sé yo, a las ferias de emprendimiento, Lógico. tantas actividades que hay y que apoyemos siempre a los pymes, a los, a los emprendedores, claro. Y aquí en Puente Alto hay mucho emprendedor. Entonces yo creo que y también he, he visto porque he conocido muchos emprendedores hay harto apoyo ¿eh? de repente lo que no hay tanto quizás es comunicación pero esa es la invitación o sea si tienes una idea si te estás desarrollando en algo pide ayuda levanta la mano comunícate con la gente o sea como usan usa los medios usa a la usar a la radio o Eh, usa al Puente Alto al Día porque no anda la municipalidad hay oficinas dedicadas y que siempre tienen espacio para orientar a los emprendedores o a las mujeres o a los hombres que por ahí tienen una idea y que no saben cómo canalizarla siempre hay oportunidades eso eh, de verdad yo lo he vivido de manera empírica me eh, Eh, he ido varias veces a las oficinas Aquí donde está emprendimiento Y te reciben muy amablemente Y te indican cómo son los procedimientos Así que yo creo que Puente Alto Y los emprendedores vamos bien encaminados bien, Ahora, bien. puntos de inflexión Si nos ponemos serias Yo creo que el tema El tema de la seguridad debe estar un poco al debe. Mira, yo te voy a contar que vivo en una avenida que tiene muchos años, pero no es una de las más antiguas en Puente Alto, que es la avenida San Carlos, que ahora se abrió sí. y que da como un eh un eje, brazo un, eje. un brazo importante hacia Avenida sí. La Florida. Estamos súper cerca de lo que es ahora el centro patrimonial con la municipalidad. La municipalidad se trasladó hasta este paradero 37 aproximadamente, sí. San Carlos está aquí en el 36. Y eh, eh, por suerte aún vivo en el barrio donde llegué, que fue a los 8 <risa> años, y he visto como muchos de mis vecinos han deseado con este ímpetu de emprender, poner sus, han puesto distintos tipos de negocios. Tenemos, por ejemplo, a nuestros en grandes... En la misma avenida San Tenemos a nuestros grandes amigos de, por ejemplo, Farmacia San Carlos, que hace un par de años abrieron esa farmacia. Vecinos comunes y corrientes que han ido creciendo y que, por supuesto, le han dado al barrio. Al barrio Porque la gente llega allá y sabe que me duele la guatita, sabe que tengo al niño con tos, qué sé yo. Y la atención es casi como la de un familiar. ¿eh? Esta <risa> botica que se visitaba, que eh, me contaba mi abuelita. La botica, lógico. Hemos vuelto a eso. También hay una heladería. La farmacia heladería. popular de Santiago le pusieron la botica. La botica. ¿La, botica. ¿La, la de Recoleta? Como título. ¿Mira? No, no, no. no, no, no, no la Santiago. farmacia popular de Santiago. O sea, cada uno tiene claro. distintos nombres. Sí, sí, sí. Pero me llamó la atención a propósito lo que dice, porque sí. en la de Santiago le pusieron la botica. Está bonito, <risa> está romántico. Sí. Hay que volver. A propósito de a lo propósito. que señalaba Camila. Y bueno, se han abierto hartos negocios. Ahora hay una heladería, cada vez hay más restaurantes. Bueno, mi familia tiene un restaurante ahí de comida típica. Hay comida peruana, creo que van a abrir algo con comida coreana tenéis sushi, o sea, hay de es lo que, que uno le pida Es que casi, está transformado casi, en carrito, el centro también, ¿no? El centro de Puente Alto se ha trasladado hasta este lugar Pero me, me, me preocupa el tema de La los seguridad. asaltos Han habido muchos asaltos en esa avenida Hace un par de semanas yo escribí un pequeñito artículo Que compartí con mis amigos Y resulta que volviendo a, a esto de de darle fuerza a lo que significa ser barrio en Puente Alto, de verdad eh, y con todo el corazón, yo creo que tiene que ver también con unirnos, sí. con estar cada vez más comunicados y no más lejos. No perder esa comunicación que hace 20 años teníamos con los vecinos de al lado, ¿cierto? Por supuesto. Porque ser eso, comunidad. Porque eso siempre, al final, nos hace más grandes y más fuertes que a estos pequeños puntos de inflexión como lo son la delincuencia, sí. que no son menores. Tengo unos vecinos que son mayores de edad, tercera edad, o certera edad, como decía mi gran amigo Ricardo <risa> ah, García Huidobro. Ah, que también fue un gran amigo de la radio, gran amigo de JC, por cierto. Y, y bueno, ellos abrieron hace poco una, gel, certera una gelatería. Certera edad, me encantó, oye. Hay que usarlo, <risa> hay ah, que patentarlo. Eh, una gelatería aquí en, en el verano, y fíjate que llevaban dos semanas abiertos y, y los asaltaron al mes los volvieron a asaltar. Entonces ahora uno va a la heladería y es como una prisión. Ay, qué horror. Es como una prisión los los mis vecinos están ahí atendiendo con miedo. Claro, y bueno. Los, y no, y uno mismo también dice, "Chuta, ha pasado una, una hora, oh. aunque aunque tengan cafecito y cositas ricas, no no es muy buena idea a lo mejor ir con los niños y qué sé yo." Entonces, por temor de repente nos quedamos con las ganas de aprovechar momentos y espacio bonito. Bueno, a ver, yo creo que la, la y las salidas tienen que ver al revés de cómo nos apropiamos de esos espacios. Yo creo que eh, Y eso es lo que yo iba, o sea, claro. unirnos, tener código. Desarrollamos hace un par de meses junto a Clarita Parra, una gran vecina un hija WhatsApp, de, hija no? del tío Lalo, <risa> ah, es, y Puente Altina. Qué maravilla. Sí. Eh, compramos pitos Compramos un pito e hicimos un listado con todos los vecinos con nombres y teléfonos. que Hicieron señor, su propia alarma comunitaria. Y cualquier cosa está al pito. Fantástico. Entonces, claro, el, el, esa es la invitación es que yo creo a no perdernos. Yo creo que lo que planteas, Camila, es súper relevante. Yo creo eh, que eh, cuando uno habla de seguridad... Inmediatamente a uno se le ocurre eh, las policías, ¿no es cierto? De que necesitamos más policía, pero no podemos tener un policía en cada una de las casas. Ahora, de que se necesitan los claro. policías, que hay que mejorar las coordinaciones Siempre, de las policías y probablemente ahí también hay un rol del municipio en esa con la fiscalía, con o sea, cada uno los roles de coordinación no eh Eh, hay que ejercerlos claro también que sí. Ese una, Pero la verdad Es que lo más importante es la prevención Y esa siempre. prevención Siempre, o siempre. O sea, Y esto yo lo aprendí de salud sí. Se me sale a mí No, pero, pero está súper bien o sea, eh, Si hablamos de, no sé, de enfermedad todo. de transmisión sexual, prevención todo, todo. Eh, Droga, adicción, prevención Delincuencia, prevención Prevención, sí, porque la prevención En el fondo, como nos tomamos Esos espacios de una manera comunitaria ¿Cómo eh, permitimos el desarrollo de nuestros niños jóvenes? Las Exacto. plazas no pueden estar conquistadas, ¿no es cierto? No, por, la por la delincuencia, por la droga, revés, qué sé yo. Necesitamos una junta vecino que se haga presente, organización de los ciudadanos, alarmas comunitarias, pero comunitarias, no solamente la parte individual. Claro que sí. Entonces yo creo que eso, Camila, es súper Es un, es un punto súper importante. importante. Yo yo me, me considero joven. Ah, ah. Muy bien. Yo tengo 28 yo años. Yo no encantan los no, jóvenes no, pero tú eres <risa> eres joven de espíritus <risa> sí, ah, bueno, es y espíritu. eso es lo importante <risa> claro. yo creo que hay que hacer que nuestros jóvenes puentealtinos que por aquí o por allá nos estén escuchando el día de hoy o que podamos llevar este mensaje para mí es súper importante eh, hacer que nuestro Puente Altino se sienta con el cariño de sí. nuestra comuna pues y que por ese cariño queramos entonces soñar una soñar, comuna distinta soñar y también con soñar aceptar estos sí. pequeños pasos que tienen que ver con, con, con datos tan pequeños como conocernos con los vecinos, como saber qué es lo que está pasando en nuestra comuna, como también a través de... A lo mejor de... usted hoy día puede ir a saludar al claro. vecino, a la vecina, a presentarse... Como también a través de las carreras que cada uno ha decidido tomar, independiente que no esté estudiando acá, o oficio, lo que sea, puedas también dejar tu granito de arena aquí en Puente Alto. Hay mucho que hacer. Y siempre hay maneras, hay canales, ¿cierto? Eh, esa, esa es la invitación de repente me ha tocado conocer muchos jóvenes que en el currículum cuando postulan a pegas cambian la dirección y es una lata, venía a la Floría qué o qué sé yo, grande. tenemos pirque, que sacarnos ese tema sí. y es una lata porque sí. Puente Alto es un gran lugar, Puente Alto es una gran comuna, Puente Alto es un lugar lleno de héroes anónimos y es Así precioso es. y depende de nosotros que este lugar crezca y que sea cada vez mejor. y bien, ¿cómo vamos construyendo su Puente? Vamos ¿verdad? haciendo Puente, vamos haciendo Puente. Muy bien. Eh hablamos entonces que para el comercio Un tema es el tema De seguridad y yo creo que hemos eh, Comentado y ha sido inter y Muy interesante este intercambio Respecto a donde poner los Énfasis también claro que ¿no? sí, Porque finalmente una persona que Se decide, que dice ya Voy a dejar mi pega, tengo tantos ahorros Voy en a entalar mi, casa, mi negocio Voy a poner, claro, voy a poner Voy a hacer de esto mi trabajo Mi sustento en mi comuna Para mi familia para tener mayor calidad de vida, para no tener que salir y estar 10, 12 horas fuera de mi casa para poder tener el control de qué están haciendo mis hijos qué sé yo, son tantas las ideas por ahora, las que uno hay que, decide quedarse, ¿no? Ahora, eh, para eso yo encuentro que hay que tener un espíritu fantástico. O yo sea, soy gran admiradora porque la verdad es mucho. que yo encuentro que es mucho más fácil tener un trabajo o eh, sea, de eh, donde, donde uno trabaje de manera estable y a fin de mes le entreguen su eh, su, sueldito su sueldito y uno lo organice. ¿no Entonces, yo soy una gran admiradora ya. de los emprendedores sí. así más individuales y yo creo que son un gran motor de nuestra sociedad. Entonces tenemos que ver cómo, cómo se hace para que eso eh no sea comido tampoco por las grandes por los grandes negocios, porque usted hablaba por ejemplo de Camila tú hablabas, perdón, de la farmacia Claro. pero eh, esa farmacia ¿cómo hacemos para que las cadenas que hoy día eh, existen y pululan no es cierto eh, no se nos coma nuestra farmacia no, barrio también? Mira, yo creo que por ejemplo, de verdad a lo mejor va a sonar reiterativo, pero las invito de verdad a conocer a mis amigos de la farmacia San Carlos la clave voy, a de, ir, voy a ir. la clave de esta farmacia primero son los buenos precios, siempre hay alternativas o sea, usted puede pedir el medicamento que sea También puede encargar Si es que usted claro. usted necesita algún medicamento natural Usted habla aquí con el dueño de casa Que Jorge, saludos para él y para toda su familia <ríe> Numerosa familia por Muy lo demás eh, ¿Y qué es lo que se genera en el barrio? Como él es la persona encargada El dueño de la farmacia que tiene claramente siempre Es a su un química. núcleo de alguna manera Es un manera. núcleo, él los conoce a todos Siempre, oye, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo está tu papá? Qué claro. sé yo la cercanía que se genera, uno llega en una fecha específica, ah, venís a comprar la leche tu hija, ah, vienes a comprar claro, tal el, medicamento, pañales, claro. vienes a comprar tal medicamento, mira, lo tengo en descuento durante este mes, entonces aprovecha de llevarte varios, qué sé yo. Y además también se genera esta cercanía de saber con quién yo voy a entablar una conversación. Muchas veces... Puede que uno pase por un tema embarazoso que tenga que comprar algo que a lo mejor no vas no vas sí, a sentir po. la confianza e ir a comprar a cualquier farmacia. O sea, estoy hablando súper en serio. Sí, lógico. O vas a tener la duda, por ejemplo, ellos tienen, una vez yo comenté la, en, el, en el programa, ellos tienen a la, a la orden del día el condón femenino, por ejemplo. Ya. Yeah. El preservativo femenino. No se habla mucho de no, su existencia. No, para nada. No se habla mucho de que es una alternativa cuando, cuando eh, a lo mejor siempre lo más fácil, ¿verdad? y ellos lo tienen ahí y vale algo así como 4000 pesos y, y está súper al alcance y si uno le hace las preguntas siempre con mucho Están cariño, llanos. con mucho con Perfecto. mucho respeto, te comentan, te enseñan, te cuentan, también te invitan a probarte, dicen, mira, llegó esto que a lo mejor puede ser un suplemento, una vitamina natural para para palear el resfrío, qué sé yo. Creo o sea, que se la rebuscan creo que bien para Eso en el tema ah, claro. de la farmacia solamente, pero creo que es el valor agregado que tiene cualquier tipo de negocio. Y por eso que es tan importante el, el valor de, este, de los negocios de barrio. Porque resulta que de repente, chuta, para una dueña de casa que depende solo del sueldo del marido y que um, se le acabó la leche, pero que conoce a su vecina, que tiene el abarrote, oye, ¿por qué no al lápiz si nos conocemos? Somos vecinos. Volver a eso, ¿por qué no? Ah, es posible Es dice. posible, pero, pero por supuesto que Muy sí bien. Pero si no nos conocemos, si no tenemos contacto ¿Cómo? No, ¿Cómo generamos vínculo? ¿Cómo no, cómo... Yo creo que hay un gran tema ahí De no perder con este Crecimiento de Puente Alto Eh, que ha sido importante, ¿no? En lo, en lo sur de, Cómo no perder este espíritu de barrio eh, que a mí me gusta que es el, como este pueblo-ciudad que vivo claro. yo. Eh, de lo cual yo creo que debemos sentirnos orgullosos. Yo creo eh, que mucho tiene entonces, que ver con los, con los con la, con las padres de familia. Ya. Con que esto sea un cariño traspasado de generación en generación. Si los papás de uno hablan mal de nuestro lugar. Pucha Puente Alto oh, está como una me tiene chata hoy. Oh, no sé qué pasa con el alcalde, una cuestión. Es una lata. No, uno crece pues con esa, uno, crece, orgullo, uno pues. crece, con esa sensación claro. de querer puro irse porque claro. esta cuestión no anda bien. Pero si uno con cariño observa lo positivo del lugar donde vive y lo transmite con sus hijos y con sus pares, porque no va creando y va... El vínculo, eh, el vínculo se va transformando de una manera natural, se perfecto. va traspasando de una manera natural. Bueno, me encantaría... Todo con afecto. ¿todo todo con afecto? Muy bien. Eh, y eso me hace recordar ya saliéndonos un poco sí. del tema del comercio. Ah, quizás una pregunta antes. Eh, tú que has estado con bastantes vínculos, ¿cómo ves tú que es la eh, eh, la organización de los comerciantes en Puente Alto? ¿Cómo Eh, hay trabajo que hacer allí mucho o, o hay una buena desde agrupación. desde la desde el punto de vista de los independientes como lo son eh, mis padres que sí. siempre han trabajado de manera independiente la verdad ellos nunca han estado involucrados con ninguna, eh, ninguna organización. organización quizás porque hemos, ayuda quizás emoción ¿no? nosotros probablemente los que hemos estado fuera que no hemos alcanzado a enganchar pero por ejemplo <coughs> la gente de las ferias de Puente Alto mm -hmm. está muy bien organizada. No, está muy bien organizada. Y siempre están muy bien organizada. Así es. Y, por, por supuesto, que Incluso muchos saludos los también. los coleros. Pero, claro, pero muchos saludos también a toda la gente que hace las maravillosas ferias de Puente Alto. Así es. La organización de Chacarero. Eh, como olvidar a nuestro gran amigo Marcelo García, que siempre <risa> está en todas partes. El rico y fresco que trae sus frutas y verduras. Ellos son una organización, y también tengo entendido que los ambulantes siempre también están muy bien organizados. En Puente Alto uno se dar una vuelta y siempre están con sus cositas, con sus piochitas. Y también los artesanos tienen los su Los artesanos que tienen su espacio aquí. A pasos de la radio así están es. los artesanos los sábados al lado de la plaza. Sí, sí. yo creo que, que de repente para los independientes un poquito más grandes se hace un poco más difícil. Siempre como para los clases médicos. Es como que, que es como siempre bueno, lo es que a lo rebotar. mejor a lo mejor hay que organizarse claro. o sea, a lo mejor eh, se pueden buscar eh, soluciones comunes eh, organizándose un poquito más, accediendo eh, porque como decías tú, Camila, hay apoyo en la municipalidad, probablemente en las la cosas de gobierno, que es el Cotec, que no sé qué. O sea, hay distintos eh, lugares donde acudir y con organización puede ser más fácil sí. eventualmente y hacer. Y también hay emprendedores que creen en la labor de otros que a lo mejor han tenido la posibilidad de tener adquirir mayor conocimiento y que están dispuestos a compartirlo. El caso, por ejemplo, de Loreto Máximo, la, la nombro una gran amiga, una amiga de la radio, que eh, le contaba yo a Javiera, eh, ella hace re, eh, cartera ya sofisticada, glamorosa, con papel de revista. Fantástico, Y tiene tacones y hace un montón de cosas con tetra, paquí, qué sé yo y eh, tiene mucho conocimiento Loreto y siempre está incorporando emprendedora, siempre que le invitan ella habla de su experiencia, siempre está abierta a recibir a cualquier mujer o a cualquier persona que necesite datos, entonces y de manera desinteresada, o sea, y y me imagino que como Loreto un Hay montón. un exactamente. montón, exactamente Entonces también se necesitan Los espacios para que ellas puedan mostrar Exacto, Su trabajo, siempre. puedan eh, Comercializar, eso siempre es un Gran tema Eh, muchas mujeres eh, hacen mucho trabajo independiente y después eh, se encuentran con dificultades de comercialización. Y por eso decía yo, no siempre es tan glamoroso, por no, así decir, claro. ese camino, eh, porque de verdad que uno puede hacer muchas cosas preciosas, pero si no tiene dónde eh, poder venderlo o cómo ir... Eh, sabiendo los detalles de cómo hacerlo porque hasta eh, sacar, no sé, por la, la boleta la producción, la, eh, todo claro, el aprendizaje todo de cómo un tema. llevar las cuentas en fin, hay ahí mucho que hacer creo yo también para que nuestra gente eh, pueda seguir desarrollándose, ¿no? claro que sí. eh, y finalmente yo también quería preguntarte eh, un poco más por el tema de las mujeres ah, con tus mil temazo, amigas temazo. un temazo con Mis tus mil, mil amigas, amigas. es que que eh, creo que um, pocas figuras tienen uh, Camila, eh, mil amigas sí, ah, no. <risa> Mira, eh, no sé si tengo mil pero no, me encantaría es una manera yo soy no soy feminazi ¿sí? no. <risa> me preguntan de repente no pero yo eh, siempre quiero sacar lo mejor de nosotras Puente Alto está lleno de mujeres jefas de hogar y sí lo quieran aceptar o no, quienes nos estén escuchando, somos nosotras quienes tomamos las decisiones de la casa y de todo lo que eso involucra porque finalmente somos siempre las que estamos busquilla con los precios de las fruta y las verduras y también de los productos de aseo y qué sé yo siempre y de las cosas para los niños la mejor alternativa en colegio que tenga que ver con calidad, con buen precio y qué sé yo, siempre nosotros estamos buscando hacer calzar el bolsillo con lo mejor para la familia Y por eso yo creo que faltan muchos espacios donde las mujeres podamos sentarnos a conversar y de una manera transversal. O sea, que puedan haber mujeres jóvenes y mujeres adultas de la certera edad, ¿verdad? <risa> Hablando cada cual de sus experiencias desde, desde la crianza, ¿por qué no? Hasta temas irrelevantes. Tuvimos, no tuvimos hace unos días acá una, poesía, qué sé un sea. grupo muy bonito de eh, mujeres. Di las fotos, sí, eh, sí, sí. de mujeres que eh, han ido armando una red de mujeres con niños chiquitos eh sí, que circuló. se llaman Tribu, ah, Super. En abrazo en, en brazos te abrazo, se llaman eh, y yo creo que eso es una como parte de lo que tú estás relatando de esa experiencia. Eh, yo creo que hay muchos temas que inquietan a mujeres Y yo también llamaría a agruparse, a conversar A lo mejor hay que dejarte la, el encargo Y puedes armar Ay, un grupo qué de la rico constitución sería. Qué rico Por lo serían. menos para discutir la, el tema constitucional sí, de Porque manera. eso cualquiera puede armarlo eh, Están los antecedentes ahí en www.unaconstitucionparachile.cl Y sería interesante, sí. por ejemplo, tener una visión de mujeres respecto a cuáles son los valores que uno quisiera que estuvieran en la Constitución. Claro que sí. Eh, no necesitamos... Con una Constitución hecha tan... Eh... Tan desde la mirada masculina. Por eso. Queramos o no Exacto. destacarlo tan desde la mirada masculina. Por eso falta. que necesitamos discutirlo, conversarlo. Mm. Así como que hemos... te invitaría ya. yo a que tú armes una un grupo, ¿no? De verdad. Sí, de eh, todas maneras. Es eh, para hacer crecer a nuestro país, por supuesto. Eh, porque la, la verdad es que necesitamos escuchar las voces y las voces de Puente Alto, con mayor razón las de las mujeres. Sí, las mujeres Entonces, somos eh, importantes. Entonces, a mí no me gustaría que después de todos estos diálogos no hubiera eh, diálogo que se hayan realizado en claro Puente Alto, sí. no estuviera representada nuestra voz de alguna manera, por eso que yo sí, insisto sí. Y, y creo que compartimos eso, ¿sí? ¿Ah? Esa, sacar adelante la voz de las mujeres. Claro, siempre exactamente. Eh, pero la, la Puente Altina es, es una mujer es potente, importante. Pues. muy potente. Hay, hay mucho detrás de, de la Puente Altina y también mucho que destacar. Mira, en este plan, en este plan en este plan de evolución las mujeres hemos dejado de lado mucho nuestra parte más primitiva y yo creo que esa es la parte que nunca debemos soltar. Hombres y mujeres somos como el yin y el yang. Los hombres son fuerza y nosotros somos contención por una cuestión natural. Y esa parte primitiva que nos hace lobas de verdad que son que nos hace madres, que nos hace de verdad a, a pesar de que tengamos unas pega en la NASA, estar preocupados de nuestra casa, de la alimentación, de los pequeños detalles de la familia son los que nunca hay que dejar de lado. La evolución de nuestro de nuestro sexo, de, de nosotras como mujeres, del liderazgo que hemos tomado, del empoderamiento al que hemos llegado en esta en la actualidad no tiene que ver con dejar de lado esa parte que es la más importante y yo creo que teniendo clara esa base vamos a, a hacer crecer a nuestra sociedad, a nuestro puente alto por supuesto y por qué no también a nuestro país yo estoy totalmente de acuerdo Camila, esa es una parte que ha sido menospreciada Menos por la preciada. sociedad o sea ahora eh, la mujer tiene que la trabajar y dejar, de la, y dejar de lado la casa nomás y generar lucas y parece que esa es como Ese es como el rol de la mujer líder y empoderada hoy día. Pero yo haría una una salvedad. yo Hay una parte en la cual no estoy de acuerdo. Y es la misma eh, donde yo tampoco es, no. Es eh, en el sentido de que yo creo que todas las personas tenemos yin y yang. Tenemos lado femenino y lado masculino. Lo que pasa es que solo nuestra sociedad ha desarrollado el lado masculino en los hombres y también quiere que las mujeres desarrollemos solo el lado masculino. Uh -huh. Necesitamos, por cierto, reafirmar ese lado femenino al cual tú te refieres, claro pero sí. también ayudar a que los hombres desarrollen ese lado femenino. Por supuesto. lo Que los hombres van a ser más felices si es que logran tener mejores relaciones con sus hijos, con sus padres con esa afectividad como nos sale casi naturalmente a las mujeres, sí. que no en realidad no están naturalmente porque lo estamos aprendiendo desde chiquitito entonces tenemos que aprender a comportarnos de otra manera sin menospreciar este lado que tú señalas que yo creo que es no. absolutamente relevante que y las que mujeres... se consigue principalmente disculpa eh, y que se consigue principalmente conectándose con uno conectándose Estando, claro, con, con un, uno pero también es importante como sociedad a mí me gusta y siempre sí, trato de llevarlo a la parte social sí, claro. eh, porque eh, en la sociedad necesitamos levantar los problemas que muchas veces solo son vistos por las mujeres Porque todavía nos cuesta como sociedad desarrollar estos lados más femeninos de todo Incluido la de los hombres claro Por eso sí. digo, en eso nomás eh, yo creo que las mujeres no debemos perder Nuestro lado intuitivo, afectivo, cariñoso De ponernos los zapatos del otro Pero tenemos que desarrollar capacidades también de conducción, de liderazgo Eh, que habitualmente habían sido más como masculinos Exacto. Que en realidad no tienen por qué, no. por qué serlo Y tenemos que ayudar a que nuestras parejas, hijos Desarrollen también la parte de la afectividad La parte de, de la intuición porque lo que pasa es que esta fa, este la tolerancia, y la aceptación la también. Esta sociedad patriarcal, muy machista ¿no es cierto? En la cual vivimos todavía sí. y que tenemos que ayudar que entre todos, hay, hay que ayudar entre a un todos y A un hombre y mujeres que hacen lo mismo, la diferencia en los sueldos es notoria no, o sea, mucho, hay mucho por hacer. Exactamente. Yo soy, así como que me voy a dar un gustito Camila, mi adelante. sueño, mi sueño ver, yo sueño es, con Camila. trabajos con guardería, por ejemplo. Donde una, claro, tenemos posnatal cinco meses y medio, porque no son seis. Ah, hay que, hay que dejarlo claro. Cinco meses y medio. pero ya Y medio que, de pre. Claro, y ya que vamos a destetar, entonces tener la posibilidad de tener a nuestros hijos estar trabajando, poder arrancarnos de vez en cuando. De bueno, pero cuando eso de, es ver. legal. El problema... el problema, La guardería en, el, en la pega. En el, el problema es que eh, no está reconocido para padres y madres. Mm. Lo que hay que buscar ahora es que esto se reconozca para padres o madres. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como la obligación que tienen las empresas cuando hay más de 20 mujeres tener Exacto. guardería, mm -hmm. entonces contratan 19 claro y después con y así otro estamos rut. al de exactamente entonces eh, eso probablemente se va a subsanar eh, bueno con fiscalización pero sobre todo cuando padres y madres puedan llevar a las mismas guarderías claro. reconociendo este lado más femenino también de cuál hambre cuál es la diferencia también claro entre un papá Porque Exacto. un papá probablemente puede tener en la custodia de sus hijos. Exacto. pero y por bueno, ese motivo. Las guarderías han sido un gran elemento eh, que apoya a la salida de la mujer, pero que también y sobre todo apoya en el desarrollo del niño. Claro. Porque las mujeres tendemos a pensar eh, muchas veces que... Eh, es casi como un lugar donde se dejan nomás al niño. No, Eso no es así. No. Las guarderías, los jardines infantiles son fundamentales en la socialización, en la eh, en el tener amigo, en el poder compartir, en aprender en jugar, en jugar con sus pares, el afecto con los mayores. Exacto, pero además jugar con otros que le van a despertar la imaginación de otra manera que los propios padres. Así que bueno, Eh, creo que las guarderías, seguir avanzando en ese tema Es muy relevante sí. para nuestra sociedad y para nuestra comuna claro. ¿eh? Aquí hace mucha falta todavía Muchas guarderías y jardines sí. infantiles Se hacen harta guaguita aquí y Se hacen harta guaguita después pues, de altos Pero sí, es que pues. sabe que eso tiene la potencia no, de una comuna joven Que sí. yo creo que es muy, muy eh, importante Camila, estamos cerrando No sé qué quisieras comentar uh, Eh, decirle algo a los y las que nos escuchan. Solamente decirles que como siempre es un placer estar aquí y agradecer la invitación siempre se nos hace poco sí, ¿no? <risa> siempre se nos, nos hace quedan, poco no quedan ganas de seguir más. conversando sí, pero bueno ya habrán más oportunidades, ah, habrá más para, oportunidades. para encontrarnos y reencontrarnos con nuestro Puente Altino y Puente Altina. Muy bien, hemos querido estar hoy día amigas y amigos con eh, Camila Medina periodista, Puente Altina joven Eh, que además con ligazón con el comercio nos ha dado su visión muy interesante para este Construyendo Puentes acá en nuestro Puente Alto. Muchas gracias Juan Carlos gracias Camila, gracias un buen usted. fin de semana a todas eh, y todo será, y no olviden el lunes a las 7 el diálogo sobre la nueva constitución en el Duoc a las 7 de la tarde Chao Chau, chau. Sabes lo que quiero y me lo